¿Qué tal, c ó m o v a Bien, acá con, con ganas de querer saber qué es, lo que, qué es lo que están preparando para este fin de semana. Bueno, mira,、eh, nosotros estamos preparando ahora con la comunidad del Centro Cultural una. que ya comenzamos el mes pasado、uh -huh. con unas. Eh, eh, desarrolladas en todas las áreas del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Eh, para la comunidad de, y el territorio de, ¿no? que, que, que son parte y, y siempre, siempre están、eh, activos en, en nuestro querido centro cultural.、Uh -huh. El 6 vamos a hacer desde las 13 horas en adelante una serie de actividades culturales、eh, destinadas a, a, a, a niños, jóvenes, adultos, así que están más que i n v i t a d o s Eh, Javier, no sé si me escucha,、sí. ah, porque por ahí se entrecorta un poquitito.、Eh, ah, perdón. Que por ahí, con, que consultarte, digo, hay un montón de actividades para este sábado. ¿Y en el marco de qué surgen todas estas、eh, actividades? Es en el marco de un movimiento que surge de la comunidad e Centro Cultural para visibilizar este, la problemática presupuestaria que estamos sufriendo. La universidad en particular, nuestra UNS,、eh, nuestro centro cultural y todas las universidades、eh, nacionales. Desde el Poder Ejecutivo、eh, se ha decidido、eh, no actualizar el presupuesto、eh, para 2024, es decir, que estamos trabajando con un presupuesto aprobado en finales del 2022, o sea, con el presupuesto de enero de 2023, y, y eso, reto, trajo. Eh, el presupuesto de una manera abismal hasta un 62% para los costos de funcionamiento. Que los costos de funcionamiento incluyen、eh, becas de gestión, servicios a la comunidad, becas académicas,、eh, bueno, costos básicos como, como pago de luz, seguridad, pieza.、Eh, Todas esas cuestiones han recaído fuertemente sobre el Centro Cultural y se、eh, ha n tenido que tomar la decisión de suspender algunas actividades.、Mm. Entonces, para visibilizar esta e s t acción s e y en el marco también de, de empezar a conectar eh, eh, o, o, o, o no perder la conexión con nuestra comunidad del Centro Cultural, este, estamos realizando una serie de actividades que hoy nos toca hacerla este sábado 16 en. En el centro cultural, específicamente en el patio del centro cultural, pero estamos pensando intervenciones también en el campus y, y después en el territorio, otras para este, más adelante. Bien,、eh, ¿qué se va a encontrar Digo, la, la gente cuando llegue al centro cultural? Mira, la, la jornada empieza a las 13 horas,、uh -huh. es en Roca y Muñoz. e i e l y a las 13 horas va a haber una feria de productores locales y、eh, un taller de burbujas gigantes de jabón. Que va a ser una estación que va a estar para, a estar para que los chicos ven a, vengan a jugar. Ya、uh -huh. eh, menciono ahora porque me lo recuerdo, pero todas las actividades son gratuitas, no, no hace falta dar entrada, como, como es el espíritu digamos, de, de la universidad y del centro cultural. Y a las 16, de 16 a 18 horas, ahí vamos a realizar algunos talleres. Vamos a arrancar con un taller de avioncitos de papel,、eh, realizado por, por el Museo de Imaginaria.、Eh, vamos a hacer algunos modelos i t y los vamos a probar. Vamos a ver cómo, cómo funcionan、eh, los distintos cambios que le podemos hacer en un avión y cómo eso implica、eh, también cambios en su movimiento, d e su vuelo. Después vamos a hacer、eh, talleres de danza. A cargo del área de, de danza del de, de compañero Adrián Velázquez. Y después una constru, un taller de construcción de muñequitos de papel.、Eh, a cargo de, del área de, de teatro de Gastón Guerra. Y otro de máscaras. A cargo del área de pueblos originarios de Beatriz Alor. Buenísimo.、Eh, en este recorte que, que mencionabas de. de... De, de presupuesto que están viendo todas las universidades、eh, y todas estas actividades que ibas mencionando son actividades que,、eh, que nada que la, el Centro Cultural ha hecho en varias oportunidades. En, esta, en este fin de semana sería una muestra de mucho del trabajo que vienen llevando、eh, adelante durante los últimos años.、Eh, me decías, tiene que ver con recortes、eh, en este presupuesto. En este, en este presupuesto ¿no? que, que se sigue manteniendo. Eh, eh, en concreto, todas de, de todas estas actividades,、eh, ¿cuál de estas actividades podría llegar a, a, a, bueno, no, ten, a no poder tenerla la, la comunidad? No, bueno, las actividades que estamos presentando ahora son actividades que ya hemos realizado en otras ocasiones, por ejemplo. s o t o todos los años, hace ya 20 años que venimos haciendo la Fiesta de las Vacaciones y muchas、sí. de estas actividades、eh, provienen de ahí, ¿no? Son、claro. en producción de, de, de oferta, digamos, de actividades para, para la Fiesta de las Vacaciones que dura 15 días y l o hacemos todos los años.、Eh, la hicimos de forma ininterrumpida, creo que el único año que no lo hicimos fue el año de pandemia.、Claro. Eh, surgen de ahí y, nada, este, como, como sabemos que son actividades lindas, que, que a la gente. Eh, tuvimos buenas opiniones, las la repetimos en este caso.、Mm. Pero las actividades que se han suspendido, por ejemplo, son. Eh, nosotros eh, contamos con, unos,、eh, con una serie de, de cursos, talleres que se dictan semestralmente, gratuitos, que recorren diferentes disciplinas dentro de la cultura. Esas e h a suspendido completamente porque se han recortado los pagos de los, de, de los docentes talleristas. Por otro lado.、Eh, El Museo Imaginario, que es、uh -huh. al cual yo pertenezco,、eh, está, tiene suspendidas por el momento las actividades con público,、eh, con visitas a, a escuelas, digamos, v e que nosotros visitemos y que ellos nos visiten a nosotros,、uh -huh. porque en, en el recorte de, de los costos de funcionamiento se han suspendido la asignación, la adjudicación de 10 becas que eran parte de, formaban parte del equipo del museo. Esas 10 becas eran para. Eh, estudiantes de, de las carreras、eh, de la u n s y eran,、eh, cumplían, digamos, el rol de guía animador científico. Claro. Básicamente guiaban, recibían、pues, a la gente, hacían l a s actividades. Bueno, esa se ha suspendido, que son 10 y son 18 en total para toda la Secretaría de Cultura y Medios.、Eh, entonces, por ahora tenemos suspendidos. Eso no quiere decir que el centro cultural esté cerrado. Y el museo esté cerrado. Seguimos haciendo actividades, tenemos compromisos que estamos l l e i e n d o adelante,、eh, pero sí hemos suspendido algunas, algunas actividades、sí. fuertes,、eh, con, un, con un impacto muy grande、eh, para toda la comunidad.、Claro. Eh, eso, la verdad, que es algo,、eh, algo complejo. Estos tipos de i n t e r r u p c i o n e s en los vínculos, en las articulaciones que. Nosotros tenemos con diferentes instituciones o con el público en general,、eh, nos preocupan a n o s t r o nos preocupan、eh, porque creemos que esto es momentáneo y esperamos en, en algún momento que、eh, el gobierno nacional tome conciencia y pueda,、eh, pueda ¿no? este, compartir los fondos que, que nos corresponden no, no、claro. eh, para todas las universidades y de esa manera poder. construir esos vínculos,、uh -huh. que es, va a ser un trabajo arduo、uh -huh. y la verdad que nos preocupa un montón.、Uh -huh. Y me imagino también que la comunidad se siga acercando al centro cultural y, y nada, y, y apoye también estos estos reclamos, así sea, sí, viendo sí, de sí, forma tangible. Sí, sí, sí, sí. estamos tratando de, en cada acción que llevamos adelante, visibilizar esta problemática, esta. Este, compartir、eh, todo lo que está pasando en el centro cultural, este, para nada, para, para, para seguir、eh, esa solidaridad de toda la comunidad que estamos recibiendo. Por suerte, mucha gente preocupada,、eh, mucho de la comunidad, aún de todos los claustros también preocupados por, por, por lo que e s t a m a s haciendo. e c u m p l e una f u n c i ó n muy, muy importante. q u Es e la cuarta función de nuestra universidad, que es la promoción de la cultura.、Uh -huh. eh, así que, ...sí que no,、y、la verdad, que es, en este caso, nuestra, nuestro objetivo es, es visibilizar este,、eh, nuestro, no, nuestra p r o b e m á t i c a presupuestaria, no, en, en contarles que la universidad está en emergencia presupuestaria y además、eh, brindar talleres. Eh, los talleres que siempre, siempre tenemos vigentes para, para que la gente nos acerque y pase una buena tarde. Buenísimo, buenísimo. Así que e c h a la invitación para este fin de semana. ¿Nos querés volver a recordar día, horario y dirección? Claro, l e recuerdo. Nosotros estamos en Roca, esquina Muñoz. Sería Roca 850. No es en el campus, eso lo c l a r o porque a veces. No s confundimos, no es en el campus de la universidad, sino que es en San Miguel, por el campus de San Malvina, sobre la calle Gutiérrez. Nosotros estamos sobre Roca y Muñoz,、eh, Roca Gina Muñoz, San Miguel, estamos a ocho cuadras más o menos del centro, cerquita.、Eh, ahí está el centro cultural. Vamos a hacer unas actividades que comienzan a las trece con una feria de productores locales y una estación de burbujas、eh, de jabón gigantes. Eso va a estar、eh, a disposición de. De, de toda la gente de toda la comunidad para que venga, para que nos traigan t e m a t e galletitas. Tenemos mesas para que vengan y pasen una linda tarde. Y a partir de las 16, vamos a empezar a hacer talleres destinados para para todas las edades. Este, está apuntado quizás los talleres para los niños y niñas para que quieran que quieran venir. También lo o o p d e m se s pueden aprovechar、eh, para, para todas las edades. Y eso vamos a hacer de 16 a 18 horas. Perfecto. Eso va a ser el 16, el sábado 16 de marzo. A partir de las 13 hasta las 18. Perfecto. Y se suspende por lluvia. Ok. Algo importante también. Ok, ok.、Eh, Javier, te agradezco estos minutitos. Si es de acá de l a t i n saben que los micrófonos van a estar siempre abiertos para ca cada uno de estos reclamos y actividades de visibilización. Y bueno, claramente、eh, acompañamos a todos los trabajadores y a la comunidad、eh, de la u n s y de las universidades de aquí de, de la región. Así que te mando un abrazo grande. No, yo también les mando un abrazo. de... Y gracias, nosotros hemos trabajado ya bastante con, con la radio. Y bueno,、eh, son de, estos son los vínculos que no queremos romper.、Eh, así que les agradezco un montón el espacio. Y bueno, poder llevar、mmm, nada, el testimonio de lo que nos está pasando a la Universidad de Araújo, pero、eh, realmente a todas a todas las universidades nacionales estamos sufriendo los mismos r é c o r d s Sin duda,、eh, te mando un abrazo fuerte. v a l e otro para ustedes.